Tú eres de los que creen que no tienen suerte. Que a ti nunca te ha tocado nada. Que no te ha caído nada del cielo. Que si eliges cara, sale cruz. Pero e s p e r a un momento. Mira a tu lado. ¿De verdad crees que no tienes suerte? Sorteo de San Valentín. Tienes mucha suerte. c e l e b r a l a